Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos primero qué está pasando en el centro de salud Mirador del Tuve.、Y、en el centro de Mirador,、eh, la verdad es que está totalmente desolado. Nosotros éramos un o d e l o s c e n t r o s que contaba hasta hace tres años con, con todas las especialidades, menos、no、es ginecómédicos. Teníamos ginecólogo, teníamos、eh, obstetra, teníamos、eh, pediatra. Y、eh, bueno, ginecología,、eh, clínico médico teníamos, pero bueno, se había retirado. Y, y bueno, durante la pandemia llegamos a tener clínico médico, pero bueno,、eh, se enfermó y no volvió.、Mm. Eso p a s ó alrededor de un año. Y bueno, después fomos, p e r d i e no d teníamos peinetas casi todos los días, menos las s e m a n a y después se jubiló la doctora c a b e r n o y no la reemplazaron. Y después, bueno, se retiró el doctor、eh, Fabián Pazo, que son médicos que e s tuvieron toda la vida,、eh, mm. prácticamente 18, 20 años.、Eh, se retiró porque obviamente no, no, no le convenía económicamente. Y, y bueno, no, no, no se la suplantó, entonces perdimos después el ginecólogo. Y bueno, hoy la verdad es que no cuenta con ninguna de las especialidades necesarias, fundamentales para, para, para continuar.、Mm. Ahora,、eh, frente a esta situación, el reclamo se viene sosteniendo en el tiempo. Decías de hace cinco años que, hace tres años, que tenían una serie de especialidades que se fueron perdiendo, en algunos casos por jubilaciones, por traslados, y esto empezó a replicarse en otros barrios. Se conformó la Asamblea Anual、no、a cierre de la salita, se evitó el cierre masivo del centro de atención primaria. Lo que no se pudo evitar hasta el momento, justamente, es este desmantelamiento. ¿no? Es un, una apertura que, que se sostiene, pero que. No se logra que se repongan las y los profesionales, pero además cobró fuerza. Me contabas hace algunos días la idea de cerrar o el rumor de que se va a cerrar el centro de salud, o se va a fusionar con otro. Sí, sí, sí. v i s e que por lo general siempre e m e z a n los rumores y a continuación se acciona. Bueno,、mm. Ahora es el rumor fuerte, digamos, de que se van a, a, a fusionar digamos, en la zona tres、eh, salitas por. Digamos, de t r e centros e va a hacer uno que se va a complementar, digamos, y ahí supuestamente vas a tener todas las funciones, pero va a ser lo mismo porque después va, va, va a empezar a faltar un doctor, va, va a empezar a faltar otro y de repente se va a cerrar y así vamos perdiendo cada vez menos, después, cada vez se obtiene menos, digamos. Pero además, no es lo mismo ir al centro de salud del barrio Mirador del Tube, si sos el barrio Mirador del Tube, que tener que trasladarte a otro barrio como Primavera, que está bastante lejos de donde están ustedes. Claro, no es lo mismo, y aparte、eh, son, son empleados de casi toda la vida. Digamos, ahora que estamos, nosotros hicimos como viste un panorama,、mm. eh, no quedó nadie porque estaba n enfermero s Fabián, que, que el año pasado n o sacaron por el tema de, de la. La pandemia、sí. y no volvió, no volvió, y t a b i é n se retiró ya, ya no está trabajando、sí. en, en, la, en la salud. Entonces, perdimos un montón, un montón perdimos. ¿Qué te dijeron cuando fuiste el viernes pasado a la Secretaría de Salud de José Cepas? Es e mentira que, que se van a cerrar los centro, s pero yo le digo, más allá. Es como que lo están cerrando porque no, no mandan nada, ni siquiera mandan papel para imprimir, para hacer las historias clínicas,、eh, no, no, nada. o no, n no, no, no, Se, se, se sostienen o m á s con la ayuda s de la gente y ellos mandan cada tanto una jeringa, un algodón, un paquetito de algodón chico,、eh, no mandan gasas, mandan. 5 litros de detergente, 5 litros de lavandina, y con eso tienes que sostenerte todo el mes.、Mm. Entonces, es una cargada a veces、mm. lo que hace. ¿Quién te recibió en la Secretaría de Salud? En la Secretaría de Salud no se、no、encontraba nadie. Sinceramente, no había nadie trabajando. Había una, una chica que es la que me anotó, me informó que yo, justamente hoy, p e d í una entrevista. Uh -huh. Para poder hablar con el secretario、sí. y me respondieron que en el transcurso de la semana me iban a dar la cita para poder hablar con ellos.、Mm. O sea que hasta el momento no hay una respuesta oficial, más esto que te dijeron、eh, personas que estaban en la administración, en, en, la, en la mesa de entrada de la Secretaría de Salud. Sí, sí, sí, no, no, hay no hay respuesta. Flor, ¿cómo están accionando desde la Asamblea ahora frente a este nuevo panorama? Y、sí, los de la a a m b l e a están informados y bueno, estamos próximos a hacer una reunión y bueno, ver cómo, cómo se continúa con este tema, porque se pierde un montón, la gente también, los niños, y es algo que la verdad que, que nosotros ya veníamos viendo hace tiempo que iba a pasar algo así, no tan grave con el tema de una pandemia,、mm. pero sabíamos que no íbamos a estar preparados porque el sistema de salud está bastante deteriorado. Así que bueno,、eh, estamos ahora viendo alguna reunión、eh, próximamente y bueno, de ahí、eh, ver cómo seguir. Bien, quedamos atentos aquí en la radio, entonces lo que vayan resolviendo. Dani, muchas gracias y bueno,、eh, pedirle a la gente también que, que, que se acerque, que pregunte cómo está su centro. Por ahí se puede llegar a hacer,、eh, si todos ponemos entre todos un reclamo en conjunto, por ahí un vecino. Que e s t á muy apegado, como yo, que esté re apegado a mi centro,、uh -huh. que vaya y pregunte por lo menos cómo está su centro, que se acerque a la Secretaría de Salud, que pregunte qué es lo que va a pasar,、uh -huh. porque los sueldos, toda la plata, en, a, en algún lado se queda y estaría u n o que vuelva al centro y que, pues, que vuelva a donde, a donde tiene que ir, a los、uh -huh. centros de salud de la gente.、Uh -huh. Flor, como siempre, muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias, Daniel. Hasta luego.